Fronteras del Futuro Fronteras del Futuro, como siempre, por supuesto Con Javier Sabiano Javier, muy buenas Hola, ¿cómo estáis, codirectores? ¿Qué te pillamos? Buceando, ¿no? Estoy poniéndome bueno, la, esca la escafandra Claro, he dicho yo puentes, eh, pero es que los puentes son virtuales también Sí, ¿no? bueno, en efecto Como tú muy bien dices, eh, Internet eh, está ya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 Ahora me imagino que alguno que coja de excusa, mira, como el wifi de casa no funciona, me voy a dar Me, me, un meto, bañito, me, me meto en el baño. A, a ver si eso, me ¿no? conecto. A ver si me conecto, ¿no? a ver si puedo sí. chatear. Bueno, sí, de, digamos que también los pececillos podrán ligar ¿eh? con Tinder a partir de ahora, claro, ¿no? claro. pondrá, yo que sé, una Te anemona con un cachalote. Bonitas, ¿no? o, exactamente, o una ballena con un delfín, podrán chatear muy ¿no? oh. por ello.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 De, de sistemas ¿no? y que las eh, emisiones eh, de radares etcétera claro, submarinos pero, sonares ¿eso y eso no significa esto, que les perjudiquen la salud eh, sino que les alocan para que les les aloca da, sí eso por un, decir les una les es, la expresión exactamente entonces esto sí podría no está yo no tengo datos al respecto pero sí podría eh, digamos contribuir a, a, a que alguna especie eh, submarina pues pues eh, perdiera el norte por decirlo. Sí, algo no, mejor dicho la sí. velocidad más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 mejorarlos y sobre todo tienen que eh, perfeccionar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 mismo problema de siempre. Sí, bueno, exactamente <risa> lo que pasa es que los problemas que poco a poco vamos solucionando pero, fuera pero hasta agua, ahora no existía, ahora ya por lo menos ya lo han conseguido, es un sistema además relativamente eh, barato y muy mm, fácil de conectar, flexible eh, eh, y en, en entornos submarinos siempre y cuando mm, se vayan solucionando estos estos problemas que lógicamente con el eh, incremento de investigación y nueva tecnología, etc.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 Yo, yo fuera, le dio, le dio que el idioma es norkel no le he no le contado. No. <risa> Oye, Javier... Se, eh, para, para, fi, para investigaciones. Para finalizar, te has dado una pregunta que te hacen con Almadilla Rosa en Twitter. ¿Hoy no sale gato? Le tengo por ahí, ah. le tengo perdido. Está sí. pachuchín, <risa> está, está pachuchín. Está un poco pachuchete, pero ah, bueno, sí, bueno, está ya, está ya recuperándose un ah, poquito Ah, bueno, genial, genial. Está recuperándose. Todas las fuerzas para él y para ti. Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Javier, mil gracias. Un abrazo Sal del agua, sal del agua, muchacho. Sí, sacaré los pies. <risas>